Reseña Vestido Nuevo. El corto Vestido Nuevo cuenta la historia de Mario. En su escuela primaria, los niños y niñas celebrarían con disfraces el día de la primavera. Ese día, Mario llegó a clase y cuando se sacó la campera, sus compañeros y compañeras vieron que estaba usando un vestido rosa y que llevaba sus uñas pintadas. Esto sorprendió a todos porque la consigna para el festejo era ir disfrazado de dálmata. ¿Qué pasará con Mario? ¿Qué dirán sus compañeros? ¿Cómo reaccionarían la maestra y el director? ¿Qué pasará con su familia? En el video aparece el tema de estereotipos y también un poco de bullying, que son tópicos importantes para la ESI, porque nos enseñan que todos somos iguales y que no importa de qué género somos. Por eso se lo recomendamos a esas personas que quieren cambiarse de género o gustan de su mismo sexo, porque para nosotros la ropa no tiene género, cada uno puede vestirse a su manera y ser lo que q u i e r a s e r ¿Quieren saber cómo termina el corto? Busquen en YouTube Vestido Nuevo y sigan viendo la historia.